Muy bien, aquí estamos queriendo escucharte hablar de de economía. Bueno, porque esta semana clásica, primeros 10 días del mes, o de cada mes, el Instituto de Estadística publica datos de meses anteriores, en algún caso del mes de, de pasado y en otros casos de trimestres anteriores, en este caso tenemos varios informes del Instituto Nacional de Estadística, tenemos inflación Tenemos también ingresos del último trimestre cerrado a septiembre y tenemos mercado de trabajo, concretamente tasa de desempleo, empleo, ocupación correspondiente al mes anterior. Si vamos por el comienzo, ¿eh? en octubre pasado, octubre 21, el IPC aumentó más de lo esperado, 1,04% para tener una referencia. El mismo mes, en octubre, pero del año 2020, el IPC había aumentado 0,58%, prácticamente la mitad. Esto hace que en los últimos 12 meses la inflación medida como variación del IPC hacienda 7,89%, casi un 8%, en línea con lo que también publicó en el día de ayer la misma institución del Estado, que los empresarios aguardan este año y también el próximo año una inflación en el eh, rondando el 8%. Estamos en el 789, esto por encima del rango meta del Banco Central, que estaba entre el 3 y el 7%, el techo era el 7%, ya estamos cerca del 8%, eh, y daría la impresión, por lo que se está viendo en los últimos meses y por las distintas encuestas de expectativas de los distintos agentes económicos, que vamos a estar más cerca del 8 que del 7%, o sea, vamos a estar por encima del rango meta. Eh, lo más interesante de este número o por lo menos para destacar un solo distintos rubros, casi todos crecieron, de los doce rubros que miden el aumento de precios de una canasta clásica de una familia tipo uruguaya de los doce, diez crecieron los únicos dos que no subieron fue educación y comunicaciones el resto subieron sin este sin excepciones y es más, tres explican las dos terceras partes de la suba Y los tres son los que afectan mayormente a la mayoría de las familias tipo de nuestro país, concretamente alimentos y bebidas subió un 0,49%, explica casi la mitad de lo que creció el IPC en octubre, transporte 0,24 y prendas de vestir, textiles 0,11% de calzados incluidos. Entre los tres, repito, se lleva casi las dos terceras partes del de aumento del nivel de precios del mes de octubre. Y si vamos más abajo todavía y eh, desagregamos que hay dentro de alimentos, que es lo que más nos afecta a la mayoría de los mortales, tenemos que es la carne ha subido, carne vacuna. Las verduras han sido las que más han apuntalado el, el aumento de eh, los precios de este subrubro de sub del mes de octubre se informó también por parte del Instituto Nacional de Estadística que el ingreso medio per cápita para todo el uruguayo, o sea, en promedio a todo el país, a el mes de el, el, el trimestre cerrado de septiembre, julio, agosto, septiembre asciende a 25805 pesos y el familiar 72619. Si uno mira estos valores, ¿eh? que pueden rechinar quizá el que está escuchando decir, dónde estoy parado yo? Bueno, siempre promedio En, este tiene el ingreso de 25.805 que usted está ganando en promedio, repito, esto es el per cápita, eh, encima de esto, bueno, está por encima del promedio del país y el familiar, o sea, el del hogar asciende a 72.619, también repito, un poco más alto en Montevideo y un poco más bajo en el interior. El, los valores estos, si les sacamos todos los sesgos positivos, y las afectaciones de los precios, nos da que estamos en valores del año 2013. O sea, eh, ha habido una recuperación a partir del año 2013 en adelante, llegamos hasta el 2013, eh, subimos un poco más hasta el 2015, y a partir de ahí ha habido entre un estancamiento y una caída que se profundizó en la pandemia, y que a la fecha de hoy estaríamos a valores eh, similares a los que teníamos en el año 2013. <coughs> Quiere decir que no hemos recuperado todavía los valores pre-pandemia, estamos bastante lejos de eso. Y al respecto también teníamos los datos de mercado de trabajo, en el mismo sentido. Ha mejorado un poco la tasa de empleo, se mantiene la tasa de desempleo, 55,8% la tasa de ocupación o empleo, 9,4% la de desempleo. Son valores similares a eh, los que teníamos hace ya varios años, por ejemplo, en el caso de la tasa de ocupación o de empleo, Eh, estamos bastante por debajo de lo que estábamos en el año 2014, estábamos en el 60%, hoy no llegamos al, 50, al 56%, estamos en el 55,8%, y desde el punto de vista de la época prepandemia, tendríamos que llegar a un 58%, que estábamos en el año 2019, estamos, repito, por debajo 55,8%. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad aquello de la recuperación rápida, eh, a partir de este año y el próximo, Eh, aquella fam aquel famoso rebote que iba a haber en el primer año y una situación similar a la que íbamos a tener en el año 2019, ya en este año 2021, definitivamente está descartada, no se va a dar <coughs> todos los indicadores a que va a llevar mucho tiempo más y subrayo esto porque muchos países Ya están viviendo una era eh, postpan de hecho Estados Unidos por ejemplo ha, ha llegado a las tasas de ocupación empleo desempleo que tenía en la época prepandemia hasta el punto que su preocupación en este momento ya no es la que tenemos en, en estos dos dólaress en este país están preocupados con otros temas concretamente la propia reserva Federal está más preocupada de la inflación en Estados Unidos que del empleo o de la recuperación económica Muchos países han eh, recuperado rápidamente el nivel pre-pandemia. Uruguay es de los que menos eh, ha recuperado en términos relativos con el resto de los países del mundo. El único país que se asemeja a nosotros, lamentablemente, es Argentina, que está en una situación también similar. Aún no ha llegado a los valores de la economía real del año 2019. Brasil, Chile, otros países de la región, y ni que hablar Europa, Estados Unidos, ya están cantando otro tipo de canciones. Así que, bueno, esperemos que lo antes posible podamos llegar a esos valores, Jorge. Me quedo, ya que nombraste a Estados Unidos, con la visita de eh, quien es la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, allí en un mano a mano con la calle Pou, y, y nos deja de llamar la atención que... ¿Esto puede ser una señal de parte de Estados Unidos en el momento en que China continúa afianzando su presencia en la región y es donde se está avanzando en un eventual tratado de libre comercio entre Uruguay y China? ¿Puede pensarse que eh, esto pueda desembocar en que Uruguay logre tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos y paralelamente otro con, con China? Mira, eh ojalá, ojalá. Yo lo que creo es que Estados Unidos, efectivamente, como tú dices, vino a dar una señal clara, que no le gusta mucho eso de que Uruguay se corte con China y haga un acuerdo. Obviamente no es público, ni mucho menos, pero no es coincidencia que a poco tiempo de haberse avisado una cosa eh, surja este tipo de evento O sea, en diplomacias se dan señales rara vez se dicen expresamente las cosas, y yo creo que el mensaje de Estados Unidos es ese. No es la primera vez que Estados Unidos patea, de alguna manera, decirlo de alguna forma eh, coloquial, cuando alguien hace un guiño con alguien que está el, este en las antípodas de Estados Unidos desde el punto de vista económico y comercial, como lo de China, como en otra época era alguna otra potencia. Lo que estoy convencido es que lejos está Estados Unidos ...de plantearse la posibilidad de algún acuerdo... ...de algún tipo de liberación comercial con Uruguay... ...está muy lejos... ...desde la conformación del propio Parlamento de Estados Unidos... ...y yo creo que no está en la agenda... ...creo que el mensaje de Estados Unidos es... ...no me gusta mucho lo que estás haciendo... Eh, ...cuídate, ese fue el razonamiento... ...pero no creo que dé nada a cambio... ...y Estados Unidos está en, otro, en otra preocupación... ...en Sudamérica es secundaria... ...pero tampoco le gusta que le planten un poco <ríe> cebollas ¿eh? en el patio trasero de Estados Unidos, que es Latinoamérica. Me parece que viene por ese lado, Jorge. Yo espero muy poco de Estados Unidos en cuanto a acuerdos comerciales y no estoy muy seguro, ya lo hemos dicho otra veces, o te lo he comentado otras veces, que podamos llegar a muy buen término con lo de China. Tampoco va a haber que ser muy inteligente, muy diplomático y bueno, no estoy muy seguro que logremos ese acuerdo, por lo menos satisfactoriamente. Y además terminar sacando cuenta a ver si es más lo que suma que lo que resta o lo que resta que lo que suma. Sin duda, porque hay sectores que realmente son ganadores y hay otros que son perdedores. Y hay otro mensaje que hubo la semana pasada que también está vinculado con esto. El famoso aquel acuerdo entre Argentina y Brasil de la baja del arancel, por más que también era un guiño, no era nada importante, era un 10% que terminaba siendo un 1,5% o 2%, ...en un total... ...Brasil se resolvió... ...resolvió tomar la decisión... ...sin el consenso del Mercosur... ...pero con un detalle... ...lo va a hacer hasta diciembre del año 2022... ...cuando hay cambio de gobierno... En, ...en el país vecino... ...o sea... ...hago lo que se me antoja... ...porque soy grande... ...no me importa si países... ...en este caso fue Uruguay... ...que dijo que no estaba de acuerdo... ...eh... ...eh... ...y... ...y lo hago por un tiempo... ...vemos más adelante... ...a ver si tengo que hacerlo de vuelta... ...o no... Así funciona el Mercosur, esa es una realidad. Los dos grandes deciden, los chiquitos tienen que verlo por la televisión. Esa es la gran este Y acá tenemos otro ejemplo más de eso. Así que no, no espero mucho tampoco de que haya un consenso, ni mucho menos con el respecto al acuerdo con China. Gracias, Mauro. Nos reencontramos la semana que viene. Un gusto, como siempre, Jorge. Buena semana para todos. Que pases bien, gracias. Chao. Fre Frecuencia abierta.